Buen día, Pablo. Buen día para la audiencia. Ricardo, mientras avanza eh, la obra eh, de la bodega pampeana, ahí cerca de Casa de Piedra, eh, el gobierno provincial anunció que va a crear un fideicomiso eh, denominado Bodega Pampeana. Eh, ¿qué, ¿Qué mirada tiene de esto? Eh, ¿Qué le han comentado? bueno ¿Qué sabe? que nos puede contar? Bueno, mira yo este me anoticé ahora estos días porque yo no estuve estos días acá en Santa Rosa. este Anduve por el tema de trabajo este afuera, pero bueno, uh -huh. justamente he charlado con algunos de los miembros este de la cámara este y bueno, sí, por supuesto recibimos la noticia, sabíamos que hace ya un tiempo que se viene eh, hablando este desde el gobierno para tratar de formar el fideicomiso para el manejo de la de la bodega que está, está avanzando en Casa de Piedra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto, yo creo que este estamos esperando a ver qué posibilidades hay, qué convocatoria va a tener la... Eh, o qué grado de participación puede llegar a tener este la Cámara Vitivinícola, que representa, ¿no es cierto?, a la mayoría de los productores de vitivinícolas de, de la provincia, ¿no? Mm. Eh, Ricardo, ¿cuántos son esos productores que integran la Cámara? Bueno, nosotros en este momento somos 10, mm. eh, fundamos con 7, 8, y ya se han agregado un par de ellos, hay este un uno dos más de los que están empezando a, con la producción vitivinícola que están poniendo en orden todo lo que es su, la documentación, ¿no es cierto? Principalmente en lo que es este con el Instituto nacional de vitivinicultura para para poder funcionar, para poder controlar y lógicamente este de ahí incorporarse como miembro de la cámara porque lógicamente nosotros como cámara tratamos de este, de hacer un un pool de trabajo, digamos que brindarle apoyo a todo, ¿no? O sea, acá eh, para eso es la fundamentación de la cámara, ¿no? Claro. Eh, Ricardo, esta bodega les eh, ayudaría a ustedes al procesamiento de la BID? Bueno, mira, este esto tiene distintos enfoques, este a, particularmente en el caso en el caso nuestro eh, no sé, todavía no hemos puesto a analizar el el punto, digamos, de, de en qué manera, este, nos puede hacer las prestaciones, en hablo en, en el caso mío de Bodega Quietud, ¿no? Uh -huh. Que estamos acá en Santa Rosa, ¿cierto? Sí. Tenemos 370 setenta kilómetros, y bueno, lógicamente nosotros, cuando el gobernador hizo la convocatoria por el tema de, a través de la agencia ICOME para la participación de los, de, de inversiones en, en algunas parcelas y eso, este, lógicamente estuvimos, eh, Eh, nos juntamos en el grupo de trabajo que tenemos en la bodega lo analizamos y bueno no hoy por la situación económica se nos complica mucho no es cierto hacer una inversión para poder este generar la producción allá pero bueno eh, estamos viendo a ver de qué manera lo podemos organizar y en qué en qué nos, nos, nos ayudaría a nosotros porque acá la bodega hoy este con las modificaciones que hemos realizado con, lo, con toda la tecnología que hemos incorporado en este año y medio este ya prácticamente estamos a full eh, con todo así que no no no realmente tenemos toda la, la tecnología para producir eh, claro. es, este y me parece bárbaro que esté ahí que va a estar a un paso no es cierto porque mm. lo bueno que tiene y fundamentalmente es que la cosecha se realiza ahí y son metros, digamos por así decir, que de traslado de, de la uva a la bodega. O sea que el procesamiento de, de, de en el momento que se coseche es mucho más rápido que el generamiento que se nos provoca a nosotros traer 370 kilómetros. Pero bueno, lamentablemente esto ya está todo montado así Claro, en el caso puntual de quietud, pero el resto, bueno, o algún otro productor pampeano le va a ser de mucha utilidad. Sí, por supuesto, sí. yo creo que sí, aparte uh -huh. aparte este se van a generar este varias inversiones, yo no uh -huh. desconozco, sé que hay varios proyectos que han sido presentados uh -huh. y que creo que la comisión ya ha estado analizando y que seguramente van a ser algunos aprobados, calculo que todos, no sé, uh -huh estarán en las condiciones pero bueno todos esos productores lógicamente creo que van a van a tener la oportunidad de, de hacer una inversión en lo que es vitivinícola y poder este hacer de aprovechamiento de la, de la bodega ahí porque realmente es una hora eh, de gran magnitud una obra que va a tener también este, tecnología porque más o menos yo lo conozco en función de que la gente que está que está trabajando la gente que, que está operando y que quiere este, eh, proponer el, el hecho de la tecnología este sabemos que es de primera línea así que ah. eh, Ricardo eh, en qué momento se encuentra hoy la industria vitivinícola en, en, en la pampa eh, pensemos que hace 10 años 15 años no había todo este despliegue que hoy tenemos no había tantas bodegas en actividad eh, ¿Cómo podría definirlo usted Mira eh, yo creo que ha venido en un constante progreso no es cierto Y bueno, hemos tenido la suerte este año, por así decirlo, de que este eh, Casa de Piedra eh, ha tenido la, la suerte de, de salvar de toda la, la situación climática que que afectó a la gran mayoría de los productores, ¿no es cierto? Muchos de los productores chicos y algunos grandes, como el caso de la bodega al desierto, le ha afectado en gran escala. Eh, el tema la producción, pero en términos generales yo creo que estamos muy bien, está muy bien posesionados eh, y la base fundamental es que la base del producto que se está produciendo en Casa de Piedra es excelente eh, la pauta la tenemos que eh, aquellos que venimos hace años ya trabajando y procesando y analizando y haciendo distintos estudios con la uvas de Casa de Piedra, hoy este podemos decir de que es una base producto excelente que va a poder obtenerse vinos de calidad uh -huh. y bueno y la marcación la estamos teniendo de que este en muchos casos los vinos van siendo premiados todos los años así que yo creo que eso este representa algo muy importante no claro. eh, se está exportando vino pampeano Mirá, eh, en este momento no sé lo que estará haciendo bodega del desierto que es la que venía haciendo una pequeña exportación en su momento Eh, con respecto hablo en lo personal estamos trabajando con un equipo este en dos puntos este, y ahora se ha generado otra posibilidad más que es, este para ver eh, estudiar un poquito el tema del mercado lo que pasa es que nos ha, nos ha desequilibrado un poco los, los costos internos que tenemos en la producción entonces eso también eh, nos hace pensar y evaluar a ver de qué manera podemos este proponer precios este a algunos distintos a algunos mercados, porque, a ver, hay que decir que no todos los mercados internacionales trabajan de la misma manera, si bien la formulación es igual, pero los costos, nos, los precios no son iguales. Entonces hoy tenemos un mercado en China donde ellos este tienen un nivel de, digamos, de compra que ya tienen más o menos evaluado. Entonces por ahí se nos pone difícil poder ser competitivo. ¿no? ¿Y es China el mercado? no no, eh, no, hay Brasil mm. este, eh, posiblemente bueno españa este españa y portugal este año tienen una superproducción de, de uva y vino mm. es más yo creo que creo que hay algunas empresas grandes de la argentina que han importado algo de vino en virtud de la pérdida de la cosecha de este año mm. eh, algo creo que está viniendo de, de españa y portugal y también chile tiene una, una muy buena producción así que bueno creo eh, pero hay varios puntos y, y Brasil eh, Brasil es un punto que ha generado a la vitivinicultura en la de la argentina este un punto importante así mm. que bueno nosotros estamos trabajando sobre ese, esos dos mercados principalmente y bueno mm. y, y bueno se ha hecho consultas tenemos de Nu zelland eh, hay de varios lugares que están tan se está trabajando por eso el equipo que hemos formado nosotros en, el, en este esquema gente que está besada al tema exportaciones, la que eh, hoy este, está haciendo todos los análisis, estamos armando los cómputos que se van modificando, por supuesto, eh, por lo que decía anteriormente, sí. el tema de la desregulación de los precios este nos pone a nosotros en una situación bastante complicada mm. Ricardo, porque, sí. sí no, no, no, no <risa> continúe eh... no, no, te decía que este esto se debe a que, ¿por qué? porque nosotros los precios que la mayoría de los insumos nosotros están dolarizados y en e eurizados, claro. entonces a nosotros eso eh, hoy nos nos, nos complica, eh, ahora el gobierno nacional ha aplicado este un tipo de retenciones a las importaciones Y hoy, hoy, a partir del día primero de agosto, hemos tenido una suba muy importante en los insumos. Entonces, este, los valores en dólares se han ido por, por las nubes. Y mm -hmm. si eso lo llevamos al, al valor que va creciendo el dólar oficial, que es un poco ficticio el valor, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que está regulando el, el precio. Es, no, los costos estamos muy lejos. claro muy lejos. Eh, Ricardo, le quería consultar. Eh, ¿Se siguen sí. haciendo visitas ahí a la bodega? Sí. Eh, la... Mirá, eh, nosotros ahora hace más o menos un mes eh, paramos el tema visita, mm. prácticamente a principio de julio, porque este, nosotros como trabajamos en concordancia con la parte de turismo y eso, sí. hemos eh, sido beneficiados con el, un apoyo de, de una parte crediticia en algunas modificaciones, así que estamos estamos realizando justamente este aprovechando este momento para tratar de, de hacer esas modificaciones porque uh -huh. a ver, los tiempos que nos dan para la para parte de estos créditos este normalmente son cortos uh -huh. y bueno, y hay que rendir cuentas de de lo que se ve, lo que se da y lo que se recibe, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y este así que estamos trabajando, por eso hemos interrumpido por ahora las visitas y yo estimo que prácticamente eh, casi se nos va a ir ahora el mes de agosto eh, porque venimos eh, recién estamos no hemos llegado a la mitad de lo que estamos haciendo entonces eso no no implica que la gente que venga a visitar este primero que tenga las comodidades que necesita poder brindarle al turista un servicio mucho más amplio y eh, uh -huh. poder este, permitirle que tenga digamos, un contacto mucho más fluido con lo que nosotros hacemos, ¿no? Claro. Eh, ¿Esta inversión que va a aumentar la capacidad de producción de la bodega? O? No, la capacidad no. de producción de la bodega ya está ah. se ha llegado. El, este año pasado hicimos la inversión máxima, este incorporamos 5.000 litros más de, para la producción, ¿no es cierto? Uh -huh. el, lo que el es, espacio nos permite, pero lo que pasa es que hemos invertido también en otras tecnologías que nos han posibilitado el la facilidad en el trabajo. Ah. Pero sí le estamos haciendo eh, una renovación con todo al laboratorio, este donde podemos hacer todas las técnicas este de necesarias para controlar un vino, para analizar una uva desde el comienzo, este y bueno, y a eso le hemos incorporado un poco de tecnología también a este nuevo laboratorio y lógicamente también este un poquito las comodidades este sanitarias, digamos que por ahí estaban requiriendo cuando eh, por ahí recibimos grupos de más o menos eh, importantes, ¿no? Uh -huh. Entonces este, queremos que el turista tenga las comodidades y se sienta cómodo estando dentro de la bodega. Uh -huh. ¿no? Ricardo, eh, la última pregunta. Eh, ¿Sí? ¿Son valorados los vinos pambeanos, sobre todo en el circuito gastronómico porteño o en los clubes de vinos...? Eh, ¿Qué es lo que usted advierte en ese sentido respecto quizás de otras producciones de, de Mendoza o de Salta? Mirá, eh, yo te digo, eh, justamente te decía que estuve afuera, esta semana pasada estuve, estuvimos inaugurando un par de de vinotecas en, en, en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en La Plata, ¿no es cierto? Y este lógicamente esto lo vengo analizando, de que hoy la gente ha cambiado el hábito de lo que es la parte de vinos, ¿no es cierto?, ya busca otras alternativas, no busca tanto los vinos más industrializados, sino busca más este eh, aquellos que son más de la región, donde tiene distintas particularidades, y esto lo, lo he visto porque este en estas esta semana que hemos tenido un par de, de degustaciones y, y que hemos estado eh, con nuestros vinos eh, eh, al lado de vinos importantes que se producen en la Argentina, ¿no es cierto?, y la gente la verdad que este, nos ha dado una respuesta pero excelente, tal así que creo que el mercado se está abriendo mucho más. Así que yo creo que en ese sentido los vinos campeones marcan una diferencia, un poco por lo que dije hoy al principio, tenemos base de producto excelente, y eso nos permite que con haciendo eficiencia en el trabajo, y este por supuesto haciendo las inversiones que hay que hacer, eh, la, este se logra, se logra una calidad, que bueno que a medida que vamos que va transcurriendo el tiempo este eh, vamos ganando mercado no claro. Ricardo eh, muchísimas gracias eh, por estos minutos como siempre eh, con carmes no al contrario gracias a ustedes y un saludo a la audiencia que bueno. siga muy bien que bueno. tengan buen día